Yo siempre había presumido de ser un buen caporal Porque domé yeguas brutas a campo abierto y en el corral Pero una mulita prieta, que no sé de dónde salió Vino a acabar con mi fama, porque la zarce no se dejó La seguí una semana, la seguí todo el mes Le tiré una mangana, una y otra y otra vez La seguí por las lomas, por los llanos también. Puse trampa en las ramas que burló con su desdén. Yo siempre había presumido mal había la presunción. La que unció los versos de mi canción Solo me queda un consuelo, un consuelo tengo yo Que al no lazar esa mula también mi riata no se gastó La seguí una semana, la seguí todo el mes Le tiré una mangana una y otra y otra vez La seguí por las lomas, por los llanos también